Hola, bienvenidas a la cuarta jornada de conocimiento y actualización en Cosmetría 2015. Esta ocasión decidimos reunir lo mejor de la cosmética profesional, es decir, Aspid y Miguel. En esta jornada podrás conocer más acerca de Miguel y Aspid, quienes te brindarán los mejores conocimientos, como lo son las nuevas técnicas de masajes faciales relajantes. Tratamientos para el acné juvenil. ¿Cómo detectar una piel madura? ¿Qué tratamiento utilizar con una piel pigmentada? Y lo más actual, la línea orgánica. También te hablaremos de la tecnología dermatológica que ofrece Aspit y Miguet para ampliar tus servicios de cabina. Asimismo, podrás visualizar videos que te explicarán más a fondo los temas a tratar, así como presentaciones que te ayudarán a crear el ambiente adecuado para tu spa. Al final, se te pedirá contestar algunos test con el fin de poder certificarte en esta cuarta jornada. Para cualquier duda o aclaración, te invitamos a dar clic en el botón de la página web en la pestaña de contacto, donde despejaremos todas tus dudas. Esperamos sea de tu agrado y te agradecemos tu preferencia. Gracias y comenzamos.